Ahora comienza... Hora Libre. pop pop pop pop anti pop pop eh, chicos pop, hace 5 minutos que no te no que pop. ya estar, haber hecho la presentación del bueno, programa está todo, terminando Rodrigo y con el candy craze o sea con el crack, niño ya, jugando dale. con el anti pop como si fuera un playground Bueno, Mobile. pero es así es innovación constante en la radio, esto nunca fue nunca fue hecho esto en la radio, es tremendo, la gente lo percibe levemente en sus oídos como yo juego con el anti pop, lo corro, lo saco, lo pongo, lo saco, lo pongo, perdón, estoy muy infantil hoy. ¿Cómo le va, Ferreiro? ¿Cómo va todo bien? Todo bien. Hola, Natacha, ¿cómo estás? A pesar de molesta por mis actitudes infantiles. ¡Bien, chicos! Nos está, nos está operando desde el patio. En ahí una rampocera. Que falta una birra y eh, que les la están enfriando, pero un ratito se la vamos a traer. Bueno, estamos arrancando una nueva misión de Hora Libre en un eh, nuevo viernes. Uno de los tantos semanarios que suceden aquí... En el estudio Víctor Basterra Les recordamos que nos están escuchando por el aire de la MSI 90 También por la web de la Retaguardia En el www.laretaguardia.com.ar Y si quieren se pueden bajar la aplicación en el teléfono Desde el Play Store de Google Y está la aplicación de la Retaguardia Y ahí nos pueden escuchar desde cualquier rincón del país En donde les lleguen las antenas de los celulares Y con los celulares que tengan el soporte para la aplicación Así que bueno, estamos eh, encarando... Este nuevo Hora Libre, eh, tenemos a uno de nuestros entrevistados que está esperando que lo llamemos ya eh, Que es, es famoso este ¿Es famoso? Sí, es famoso, es famoso. Ah, bueno, es bien en, en el instrumento que, que ejecuta y en el ambiente en, en el cual eh, se mueve mayoritariamente Es eh, uno de los mejores exponentes, para mí el mejor Bueno, mejor. excelente Eso es bien, mi amigo, no puedo ser muy sí, Muy sí. objetivo, ¿no? Pero pero, bueno, pero no lo, desde como músico lo digo Lo más objetivo que puede Creo que es eh, uno de los mejores exponentes que tenemos eh, Ha sido felicitado y reconocido por artistas internacionales Muy bien Sí, sí, sí eh, ya, lo te, ya, ya, lo, ya lo tiene Ya lo tenemos, no te, ya, ya claro. lo tenemos. Bueno. Además, eh, es impecable Porque casi siempre tardamos un poco más En, en comunicarnos Porque no atiende no. Bueno y eh, ya ya ya vamos con el la... con, con not y bueno como, como siempre aquí atraviesa el programa de, debido a una parte de de mi, de mi ejecución o de mi profesión musical eh, y también de, de la militancia por los derechos de los artistas el tema del arte callejero aquí en la ciudad de buenos aires es eh, una nada lamentablemente un hecho recurrente por las malas noticias generalmente Y esta no va a ser la excepción, pero bueno, para hablar y profundizar un poco más de esto, estamos en Comunicación Telefónica con Amaru Lazo. Amaru, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. Vamos, cómo andan, muchachos. Hola, Mati. Un saludo a todos ahí, aguante. Ahí, eh, desde San Luis, Amaru. Sí, sí, justo estoy ahora en, a punto de entrar en una prueba de sonido, tocando ahí. Bueno, acá yo te tiré Salud. muchas flores, no escuchaste vos pues te estabas llamando a tacha <risa> pero dije sí, que íbamos claro. a hablar con, eh, para mí, el mejor tecladista del reggae nacional. Ah, va eh, el que no, no toca bueno. con Amaru está tocando con un Munión. Qué grande, qué grande. Muchas gracias, Amandina. No pues, bueno, vamos ahí contaba un poco para bueno, quienes que quienes no, no escuchan habitualmente el programa, eh, que bueno, no, nos ha atravesado la vía, nos hemos conocido tocando juntos en, en la calle, participando participando de Inja totalmente, sí. y, y bueno, este, este año hemos hablado algunas veces con Ale, con otros músicos, se ha endurecido la situación aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y particularmente sí. a ustedes con La Ruz Teddy, eh, una banda también de aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que eh, solía tocar en el barrio chino, ahora tuvieron claro. que mudarse a Plaza Francia por... ...por las denuncias... Exacto. ...y, y eh, tenemos viste problemas de todo tipo... ...no con la gente... ...ni con los, los lugareños... ...no más que nada con el sector viste policial... ...y de seguridad, con los inspectores... Sí. ...con la policía... Eh, ...nos hemos comido aprietes... Eh, ...apuradas... Eh, ...amenazas de que nos van a sacar los equipos... ...por estar tocando... ...y bueno, nosotros al tocar en la calle... ...y somos conscientes ¿viste, de, de la ley que nos ampara... ...y nos protege y también de que la quieren cambiar... Entonces, nada, eh, vienen a querer corrernos de chamuyo, pero nosotros siempre les decimos que sabemos cómo es la ley, y entonces no nos pueden hacer ninguna, eh, y terminamos firmando contravenciones. Por ejemplo, yo fui la semana pasada y recibí una amonestación por parte del Estado, por esa amonestación que me hicieron, esa contravención. Entonces, nada, imagínate para mí que soy músico, tener que perder tiempo donde podría estar, dice yo, tocando o ensayando... A ir a hacer trámites y burocracia con el gobierno por tocar en la calle me parece muy injusto y sé que tampoco soy el único hay muchos otros músicos también que se comen estas situaciones que realmente no las merecemos viste porque somos artistas callequeros brindamos cultura como que creo que habría que buscar otros otra otra gente a la quien multar al chorro o cosas así que no tienen nada que ver con la música para mí nada más lindo que compartir arte gratis en la calle para todos Y sí. bueno, un bajón que, que sucedan estos anedramientos hoy en día, 2018, tienes algo. Sí. Sí, aparte tenemos que hablar, bueno, por lo menos a mí me toca hablar de, de alrededor de 11 años para atrás y vos mucho un par de años más que que los que digo yo, tal vez unos 15 sí. eh, entre 15 y 20 años que estás tocando en las calles y esta sí. metodología se repite constantemente, digo, no cambia este sí, este no, tema del apriete, bueno. la mentira, ¿no? Fuera de la ley mala hace hace un montón de... Hace, unos, hace un tiempo nos vinieron a decir Ah, vieron que pueden... O sea, tocábamos todas las semanas y nos venían a cortar De repente hubo una semana vinieron Y el último día aparecieron con el cartelito del gobierno, ¿eh? Te lo digo porque lo viví mm. Ah, vieron que pueden trabajar tranquilos, ¿cuánto ponen? Así en la cara, ¿eh? nosotros Y bueno, eh, así, viste, de, de ese tipo de cosas también O toquen, o rájense ya porque les sacamos todas las cosas Y bueno, cosas que son, la verdad, impresionantes que sucedan Y más con músicos, o sea. Sí, sí, aparte, y, bueno... Es, es, es, claro, es como decís vos, es una metodología que viene ya hace muchos años y no se regula y cada vez hay más pedidos que se regularice y de hecho, bueno, lo que está pasando hoy en día es sin palabras. Está directamente penas de hasta 5 días, este, una locura. Sí, están buscando criminalizar ya con cárcel. Te, te iba ¿sabes? a preguntar por eh, esta amonestación que recibiste, fue por una contravención ahí en el barrio chino, por lo que vi en algunas fotos, sí, eh, hasta exacto. tienen fotos de ustedes tocando la policía, ¿sabes? ¿no? Sabés que es pero sí, me mostraron el legajo de la denuncia y yo quedé helado, viendo, sí. la, viendo las fotos, una foto de nosotros tocando, que con el sello de la policía, eh, nada, para mí, en mi opinión, muy oscuro. Y sí, bueno, esta sí. amonestación que recibí también, totalmente injusta, Sí, oj ojalá uno viera los legajos que están sacando fotos de los tipos que venden pacos, que tratan claro, con las personas. Hacen que hacen regular... todo un laburo de claro. investigación con los músicos. O sea, sí. viendo tantas cosas realmente mucho más importantes por las que ocuparse hoy en día, es, es tremendo. Pero bueno, igual nosotros no vamos a dejar de tocar, Mati, vos lo obvio, sabés. Vamos obvio. a seguir tocando y... ...porque creemos en la música, creemos en los artistas callejeros... ...de hecho vi ahora que dentro de poco va a haber un documental que van a sacar... Sí. Eh, ...parte del INAMU sobre sí. los artistas en la calle... ...así que está bueno que se corra la ola ...que lo hablemos, que no lo dejemos pasar... ...porque es, es, es importante para la sociedad, creo. Totalmente, bueno, Ama... ...nada, desde no acá bueno. eh, mandarte un abrazo... ...no queremos robarte más del tiempo... ...sabemos que estás ahí por entrar a, a, a hacer una prueba de sonido... En, en, ...en San Luis, ¿con quién vas a tocar? Hoy hoy tocamos con Yatayon... No, banda de Rey también, tenemos empezó la gira, es la primera gira, después nos vamos a Chile, eh, Mendoza, San Juan, buenísimo. La música de Excelente. Tocar, Pero bueno, loco, muchas gracias por comunicarse, gracias por darme un poco la palabra. Aguante el programa, saludos a ustedes, los quiero mucho, loco, y bueno, la mejor. Abrazo enorme, a mano, estamos vamos. viendo pronto, che. Vamos, saludos. Aguante. Ahí hablábamos con Amaru Lazo bueno, ahí está por tocar con Yataians, toca con la Rusted y toca con Jamaica Deros. Nada, Amaru está para ponerle reggae a la banda que, que lo necesite y que, y que tenga la gana de hacerlo de manera amorosa y, y lo más profesional posible. El AMA está ahí sumado a todos los proyectos que puede, no para de tocar, como dijo él. Es uno de esos músicos que vive constantemente, respira de la música, maru digamos eh, todo Dejó todo, dejó dejó las normativas familiares, dejó el estudio, eh, tiene la posibilidad de que de tener estudios en, en facultades privadas y un montón de cosas, y si estar en la calle tocando y poniendo la energía en eso. Eh, y como dice nosotros eh, cuando tocamos en la calle no estamos eh, buscando molestar a nadie, no es ningún delito, ni, ni para nada, estamos haciendo arte de manera gratuita para el libre acceso del público. Eh, lo, único, lo único que podría necesitarse en una ciudad es un ordenamiento o un planeamiento de horarios, de espacios que estén bien delimitados, pero no, no esta cacería que se está haciendo este prohibicionismo eh, esta persecuta, si ustedes pudieran tener acceso al legajo, ya veremos eh, cuando a Maru le den el ok day. si eso se puede publicar o no, seguramente lo, lo hagamos circular en las redes pero es tremendo, no uno está tocando y ver todo un informe policial, fotográfico eh, nada, viste como si estuvieran eh, investigando eh, a uno de los narcos más grandes del mundo no sé, viste, escondido los policías civil sacando fotos a las bandas, una cosa tremenda. Y esta amonestación lo que prevé es una futura multa. Están haciendo un paso a paso, a poquito, como hasta ahora nunca se habían aplicado multas, empiezan con estas amonestaciones para después juntar el consenso de que hay un montón de músicos amonestados y después pasarlo a otras sanciones más fuertes, que tendrán que ver con el dinero, con la detención, con la quita de instrumentos y con un montón de cosas nefastas que ya venimos denunciando que está planeando Rodríguez Larreta y su y su nefasto y, y mercenario gobierno, ¿no? Porque por un lado persiguen estos artistas callejeros y por otro arman publicidades, cartelería, eh, imagen, video sobre la ciudad inclusiva que dicen que es Buenos Aires, donde filman a, a supuestos músicos callejeros que tocan en los andenes de los trenes, los subterráneos, y es mentira. Son actores y en realidad lo que ellos hacen es perseguir y atacar a la cultura, como lo hizo Lombardi en su momento y lo sigue haciendo y como lo van a hacer los Lacayo ahora de Rodríguez Larreta tenemos aún, de verdad y yo no, no porque sea mi amigo, tenemos uno de los mejores músicos de reggae, uno de los mejores tecladistas que hay en, en, en el rey nacional, que tocan un montón de proyectos, que ha, ha tocado con la eh, banda soporte de, eh, de Dred Mará, y ha tocado no sé, y, y, inmensidad de inmensidad de bandas en la cual ha participado Amaru Y a toda la semana vuelca ese arte y ese conocimiento, lo regala gratuitamente por eh, eh, simplemente pasando un sombrero o vendiendo alguno de los discos que graban con las bandas en el espacio público para que cualquiera pueda verlo. Y así es la manera en que el Estado argentino le paga eh, a este músico que eh, nadie podrá decir de, de él que es un vago, que es un hippie, que es un improvisado. Nada, pues un tipo que, que se levanta a la mañana sale a laburar a la calle, sale a tocar ensaya todos los días, estudia todos los días, y eso lo pone al servicio del pueblo, de la sociedad civil de que cualquiera pueda pueda pasar y, y disfrutar de, de su arte y la que hace con, con los compañeros y compañeras con los que trabaja, así que bueno seguiremos desde aquí denunciando el accionar de este gobierno represivo con la cultura de Rodríguez Larrete y del macrismo y seguiremos dándole lugar a las voces de, de los oprimidos. Si le parece a Natacha y a Rodri, eh, vamos con el primer corte y algún temita y volvemos con más Hora Libre.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 I came in the special offer, a guarantee for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 Con hora libre y, ¿sabe qué? Me di cuenta algo, me emocioné tanto con el tema anterior que me atraviesa, ¿no? Personalmente no lo dejé hablar. No, está bien, no está le, bien. No le tiré un centro para... Yo no quería nada porque lo veía como Maradona y el gol contra los ingleses. El y, que se metía ahí, bueno, estaba, estaba equivocado. Ah, le estoy haciendo la de Maradona a Valdano en, el, en la ducha, ¿no? Claro, exactamente. Si te vi todo el tiempo, no te la pude dar, perdoname. Sí. O sea, en realidad estaba haciendo todo eso para apartarse de la pelota en algún momento. Bueno, eh, volvemos y volvemos a, a hablar mal del gobierno de la ciudad, que se lo merece, por supuesto. No, no, no es que somos pendencieros, o lo somos, pero no, en este caso no es una manifestación de pendenciorismo. Eh, bueno, el día de ayer la legislatura porteña, que ya se transformó en una escribanía eh, de, del macrismo junto a los aliados de siempre... Eh, aprobaron una reforma eh, en lo que significa el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires ¿sí? eh, nosotros ya habíamos tratado eh, en uno de los programas entrevistando eh, a una de las delegadas perteneciente a la carrera de eh, como se llama el gremio en realidad de los profesionales de salud de la Ciudad de Buenos Aires eh, digamos que los profesionales de la salud de Se pueden dividir entre aquellos que pertenecen fundamentalmente a la rama medicinal eh, y aquellos que están más vinculados a eh, lo social, como bueno trabajadores socia sociales, sociólogos, psicólogos... Eh, Y allí radicó una de las maneras eh, en donde el gobierno de la ciudad logró quebrar un poquito, un poquito la resistencia de, de los profesionales de la salud que se oponían fuertemente en líneas generales a esta reforma de, del sistema de salud eh, que deja eh, gran cantidad de profesiones por fuera, sí eh, implica cierta regresión de, de los derechos laborales Quedan eh, algunos funcionarios, o mejor dicho, algunos trabajadores y trabajadoras eh, totalmente desprotegidos, como por ejemplo los enfermeros. sí eh, Nosotros entrevistamos hace muy poco a Natalia Castrocivani, que dio una nota eh, en el día de hoy eh, en Página 12. ¿Sí? que es la presidenta de la asociación de profesionales del servicio social, que en realidad son ahora las trabajadoras sociales en ese momento cuando se fundó se la llamaba eh, asistentes sociales o Servi servidoras sociales sí eh, se aprobó este proyecto con 36 votos a favor y 19 en contra ¿sí? eh, lo que afirma Natalia Castro Giovanni es que Eh, la reforma es totalmente regresiva con respecto a reivindicaciones históricas de los trabajadores de la salud eh, por ejemplo una de las profesiones más afectadas es eh, el caso de la enfermería y ojo con esto porque enfermería es una salida laboral eh, muy importante eh, para las clases populares, ¿sí? es una carrera que se hace rápidamente que permite cursarla eh, teniendo trabajos muy duros, trabajos de mucho tiempo, digo no vamos a, a ser sinceros, ¿sí? no cualquiera puede recibirse de médico, no porque no le dé la cabeza, sino porque implica un desgaste eh, y una inversión de tiempo que no todo el mundo tiene sí bueno, enfermería es un terciario es mucho más corto y es una salida laboral muy piola eh, para muchas mujeres, sobre todo de las clases populares bueno, eh, este proyecto aprobado pone eh, algunas eh, algunos impedimentos a la carrera de enfermería eh, también Eh, lo que denuncia Castro Giovanni que la reforma en la Ciudad de Buenos Aires es un escalón más hacia un objetivo principal que tiene el macrismo de aprobar una reforma a nivel nacional ¿sí? eh, una vez más la Ciudad de Buenos Aires funcionando como laboratorio de prueba para reformas eh, federales que quiere implementar el macrismo lo hizo mientras era eh, gobierno solamente de la Ciudad de Buenos Aires para después eh, cuando se hizo con Nación trasladarlo y lo sigue haciendo ahora que comparte las eh, jurisdicciones. Eh, vamos a, a citar algunas algunas cuestiones que eh, que decía Natalia Castro y dice la ley tampoco tiene en cuenta a otros profesionales que trabajan de manera integral en el sistema de salud, como por ejemplo los licenciados en bioimágenes, instrumentación quirúrgica y los psicopeados. Con respecto a biomagen y, e instrumentador, quir, instrumentación quirúrgica, son también dos terciarios de mucha salida laboral en eh, aquellas universidades eh, que están en la provincia de Buenos Aires hacia adentro. Yo tuve la suerte de laburar el año pasado en la Universidad de José C. Paz justamente dando una materia dentro del terciario que era uno bioimágenes y el otro instrumentación quirúrgica. Y había muchas pibas y muchos pibes que estaban esperanzados y esperanzadas con terminar rápido para empezar a laburar en un contexto donde conseguir laburo tampoco es tan fácil, ¿sí? Eh... Sí, y aparte también hay que decir una cosa que más allá de que, que sea una buena salida laboral y demás, dentro de la estructura de salud no son los mejores sueldos. Son no, buenos comparado con otro montón de laburos que hay que que hay y otros y otros eh, estatutos y hay, bueno, y toda la gente pobre que labura negro y la que no tiene Dentro de la estructura de salud no es el sueldo eh, más caro, digamos, ¿no? no. Eh, un cirujano, por ejemplo, en un hospital no, no. público se lleva 5 lucas en una hora. Eh, digo, y digo, esto, eh, estos pibes son el motor y el movimiento, estos pibes y pibas, de las clínicas, de los hospitales, pues después las hay que elaborar, no solo en lo público, sino también en lo privado. Digo, eh, hace poco hablábamos con gente que trabaja en una clínica privada, en donde reducen tanto el personal en estos eh, en estos puestos de trabajo que eh, las enfermeras terminan haciendo todo tipo de tareas claro de, de limpieza, de cambiar de sábanas, de cambiar a la persona de no sé lo que se te ocurra digamos las horas en las horas que se llaman muertas las de la noche, las de que no hay horario de visita es el laburo integral que se debería hacer entre los distintos actores que, que sostienen y mantienen eh, eh, un edificio de salud. Eh, termina recayendo toda la responsabilidad en pocas personas por esto, este vaciamiento que están haciendo y obviamente que está totalmente allornado desde eh, el gobierno de la ciudad y, y obviamente a nivel nacional, ¿no? Para eh, seguir con el vaciamiento de todo lo que tiene que ver con lo público. Exactamente, eh, exactamente, Mati. Eh, esto no debe leerse tampoco por fuera del ajuste que está realizando el gobierno de Cambiemos eh, en la ciudad que comenzó con la cobertura única de salud, con la CUS, eh Nat con Natalia charlamos también de la CUS al momento eh, de, eh, de entrevistarla en un contexto, recuerdo que la entrevistamos por el cierre el, el famoso 5 por 1, ¿sí? del cierre de los 5 de los 5 hospitales armando uno solo, ¿sí? allí en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Eh, lo cierto es que esta reforma ...que fue votada por el Macrismo y sus aliados... ...y vamos a recordar ¿sí? quiénes son estos aliados... ...y cómo fue que se votó en la legislatura... ...porque después queda medio ahí en el en la nebulosa... ...quiénes son los que están votando en el Parlamento porteño... Eh, ...este tipo de recortes en la salud pública. Eh, se trató expresamente, contó con la firma de la Asociación de Médicos Municipales... ...y la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... Es decir, estos dos estas dos entidades estuvieron a favor que habrán transado, ¿no? Que habrán transado con el macrismo para porque eh, la Asociación de Médicos Municipales también tiene trabajadores y trabajadoras allí en el sistema de salud que se van a ver afectados por esto, pero también sabemos que muchos médicos y muchas médicas tienen sus quintitas en hospitales privados y eh, a los hospitales públicos eh, aparecen eh, muy poco, no todos, sí, no hay que meter a todo en la misma bolsa, pero sí muchos. Eh el arco opositor completo, que estuvo compuesto por autodeterminación y libertad, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Unidad Ciudadana, GEN y el Bloque Peronista, rechazó sí eh, rechazó esta reforma. ¿sí? Eh, el resto de los eh, legisladores porteños eh, votaron a favor. Recordemos que eh, el macrismo tiene mayoría en la legislatura porteña y eh, hace que eh, el tratamiento de cada ley sea eh, prácticamente algo eh, formal porque en definitiva cada ley impulsada por el oficialismo casi ni se debate o se hace una pantomima ...de debate que realmente es inexistente. Bueno, vamos a, a tratar de, para la semana que viene... ...tener eh, alguna voz, sí, de profesional de la salud... ...aquí en la Ciudad de Buenos Aires... ...para que nos amplíe un poco en qué va a afectar esto... ...no solamente a los profesionales de la salud... ...sino también a los usuarios del sistema público de salud... ...que ante el ajuste brutal durante estos años... ...del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...y del gobierno nacional... ...muchos no tuvieron otra alternativa que caer, como dice el macrismo en el sistema público, en el sistema de educación pública que también está sufriendo terribles recortes y en el sistema de salud pública, que en algún momento fue orgullo, ¿sí? para toda Latinoamérica, ¿sí? Eh, era Cuba y Argentina, ¿no? Ahora bueno, los cubanos prácticamente que nos ganan por goleada y los argentinos y las argentinas seguimos, sobre todo los porteños y las porteñas Eh, parados, mirando cómo el macrismo sigue recortando sin hacer absolutamente nada eh, bien, eh, este bloque eh, termina con, con esto, empieza y termina con esto en la página de la Asociación de Profesionales del Servicio de la Salud de la, del Gobierno de la Ciudad, hay un montón de notas que les hicieron eh, de Tiempo Argentino, de Telan, de la Izquierda Diario de Nueva Ciudad, de Infonews muchísimas notas Eh, donde se clarifica eh, lo que sucedió en el día de ayer que fue ni más ni menos que la aprobación en el Parlamento porteño de eh, un nuevo recorte a la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires Hora libre ¿Cómo a...? Hora libre. Muy bien. En primer lugar se desperdician 16.000 millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar se puede resolver el tema por lo menos básico del hambre en la Argentina. Lo que los dificultan la donación es la responsabilidad pero está claro que solo pueden donar dos veces antes del periodo de vencimiento, vencimiento lo que hay que garantizar y eso lo puede hacer bromatología de cá qué culpa tiene el tomate los bancos es? de alimentos no están integrados por empresas son ong que buscan las donaciones de la empresa loan la mata Si comparto que hay que controlar las es más estoy por la extensión impositiva de muchos que donen, porque a mi altura me importa que no haya hambre que la tortilla se vuelva el que la tortilla se vuelva que los pobres coman la retaguardia ya se vuelva que los cubres Bien, seguimos en esta tercera, tercera parte de Hora Libre de este viernes 2 de noviembre del 2018. Bien, seguimos en esta tercera, tercera parte de Hora Libre de este viernes 2 de noviembre del 2018. Bien, eh, antes que me olvide, ¿sí? un abrazo muy grande para una amiga que nos está escuchando que gestionó bastante eh, la nota que vamos a tener a continuación. Eh, Andrea Sierra Bueno, eh, que ella pertenece eh, a la enorme comunidad migrante boliviana que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora ella no está viviendo en Ciudad de Buenos Aires, sino en Provincia de Buenos Aires, pero ha vivido mucho tiempo en la ciudad. Eh, hoy Como muchos viernes, eh, desde hace un tiempo, me tocó pasar muy cerquita del cementerio de Flores, porque laburo por ahí, eh, lo encontré cortado, con mucha policía alrededor, eh, no, no encontré noticias de cómo sucedió eh, los festejos, como todos de noviembre, de, de la comunidad boliviana allí por el Día de los Muertos. Para charlar de eso, no no solamente de, de lo que sucedió hoy, sino de lo que significa eso, Eh, para la comunidad boliviana y para muchas otras comunidades de Latinoamérica Estamos en comunicación telefónica con Fernando Barragán eh, Miembro de la comunidad boliviana Él se va a presentar mucho mejor de lo que los vamos o podemos presentar nosotros ¿Cómo va Fernando? Buenas tardes ¿Cómo estás hermano? Un gustazo Y para mí la verdad es un privilegio estar ahí en tu programa Y atento a, a los radioescuchas que están haciendo y, aud y auditando tu, tu programa Eh, importante esta fecha que es tan clave y tan capital para para todo lo que es el universo de, la, de los pueblos originarios del continente. Bueno, Fernando, eh, acá con Natacha, con Mati, Rodrigo, quien habla, la verdad que el placer es nuestro eh, poder charlar sobre sobre algo tan interesante, tan tan importante, eh, y el cual nosotros y nosotras los porteños estamos un poco... Eh, alejados ¿no? porque tenemos una forma de, de, de vivir la muerte diferente ¿no? eh, hoy justo en el colegio hablando con muchos chicos y muchas chicas eh, pertenecientes a la comunidad boliviana que llevaron sus ofrendas eh, bueno cómo viven ustedes eh, esto cómo, cómo es eh, este, esta esta celebración en tan lejos de, de, de su país natal en la ciudad de buenos aires eh, como lo, lo han desarrollado a lo largo de los años Mirá, yo creo que eh, sí, pertenezco a la colectividad boliviana, pero también podemos extendirla porque no tiene nada que ver solamente con la colectividad boliviana, tiene que ver con la colectividad mapuche, con la colectividad nor del noreste argentino, Jujuy, Salta Tucumán, Mendoza. Eh, ahí también se, se vive y se planifica esto. Eh, quizás lo que tenemos que en tener en cuenta, querido Rodrigo, es... Eh, que en realidad esto no es fortuito, esto fue planificado. El sistema educativo argentino y de todo el continente es un sistema occidental. Eh, el, el tiempo de las agendas y el tiempo del, de la vida de Occidente es lineal. Se vive un tiempo lineal. Y los pueblos originarios de toda Mesoamérica, de Norteamérica, de Sudamérica, el, el tiempo es circular. Esta circularidad nos remite a la división tripartita de los mundos que, ...que moramos, entonces hay una división de un mundo de arriba... ...donde es el mundo celestial, un mundo de acá... ...que es donde pisamos y, y convivimos con flora y fauna... ...sin hacerles daño, y un mundo de abajo... ...que es el inframundo para los mexicanos, por consiguiente... ...esta etapa es muy famosa ha pegado mucha moda el mexicano, después de la película Coco, que ahora todos se entienden en el puente de los difuntos a partir de la película Coco, todos entendemos lo que es el inframundo mexicano. Pero acá lo vivimos de, la, de la manera similar y semejante. Por consiguiente, es traer, retrotraernos al espacio donde vos viviste de chiquitito, tus abuelos, tus bisabuelos, tuviste la suerte, tus tíos, a aquellas personas que te, te han querido mucho y de golpe ya no están más en este universo, en este plano. Entonces, en este día, a, ayer y hoy, y esta noche también, lo que haces es presentarle una mesa donde te vas a sentar a comer, a tomar, las cosas que te nucleaban con él, con ese ser, ser querido. Entonces, comes lo mismo que comía él, tomas lo mismo que tomaba él, si chupabas, chupabas alguna, una chicha, una cerveza, Y entonces la ofrenda, ese día este día está él con vos. Y entonces es como rememorar eh, esa, esas sensaciones tan palpables y tan vividas. Por consiguiente, a esto se le llama el culto de los muertos. El asunto es que el mundo occidental, con su mundo lineal, tiene mucho miedo a la muerte. En cambio, los pueblos originarios no le tememos a la muerte porque es una transición. La vida es la no vida cuando uno muere. Y la muerte es la no vida cuando uno eh, cruza el peldaño. Entonces, es eso nomás, es esa esencia. Fernando, eh, desde hace mucho tiempo eh, han festejado aquí en la ciudad, allí en, en, en Flores Sur, en, en el cementerio de Flores. Eh, tengo entendido que, que vos ya no participás activamente de la organización, pero sí lo has hecho. Eh, ¿Cómo ha ido modificándose esto? durante los años, el rol del Estado, la participación de, de cada vez más vecinos o cada vez menos, no lo sé, eso es lo que te estoy preguntando. ¿Qué, qué has notado en, en tus años de organización? Mira lo que pasa es que precisamente eh, eh, si, si te remites a las redes te vas a dar cuenta de que cada vez más se deja de ver Halloween y cada vez se ven más mesas, más altares, eh, más ofrendas y por consiguiente también más visitas al cementerio. Entonces, eh, la colectividad boliviana, nosotros lo que tenemos es ir al cementerio a tocarle, a, a cantarle, a hablarle al difunto. Presentamos unas mesas dentro de su de, de la parte donde él está, ya sea en nicho, ya sea en tierra. Y entonces le llevamos panes, le llevamos aguas, eh, llevamos distintos agregados que conforman nuestro culto. Todo para acompañarlos. Entonces, en el cementerio de Flores que quedamos. El, el lugar por antonomasia del culto de los muertos porque no pasa así en Chacarilla y tampoco pasa en algunos otros cementerios del Gran Buenos Aires ¿no? en, el, en el caso de, del Cementerio de Flores hubo un apogeo entre el 70 y el 80 donde íbamos músicos como yo, yo músico y entonces íbamos a cantar a todos los difuntos y entonces un, un vecino te decía, bueno por favor cante con, para mi tío, cante para mi papá y entonces vos le cantabas y, y, y en, en Bolivia existen los resiris que es, es en Aymara aquella persona que reza, resiris y que le canta también eh, nunca se circunscribió al rezo como en la manera católica que vos solamente interpretas un, un texto, una frase eh, en el mundo andino se canta eh, se implementa la lírica a lo que estás teniendo intenciones en el caso puntual de este año lo que ocurrió es que Hace tres años eh, hubo muchos impedimentos de que entrase la colectividad boliviana al cementerio como antes se hacía, como se lo hacía en antaño. Uno entra, eh, adorna de colores el, el, el, la parte del nicho, le, le pone panes, ahí, se le, le coloca muchos panes, muchas tantahuahuas, muchas cruces, muchas escaleras y después se comparte entre los presentes y después se reparte ese pan para que todos se lo lleven y al momento de, de, del alimento todos se acuerdan de ese instante. Ahora bien, hubo en tres años donde la policía no permitía entrar bebidas, no permitía entrar comidas y entonces fue muy restrictivo. Este año particularmente la colectividad boliviana eh, lo que hizo es precisamente darle visibilidad a todos estos cultos que son nuestros. También tiene que ver eh, el impedimento de consumo de coca, que fue hace poco también un tema muy latente. Y entonces, como se ha ganado, hay leyes establecidas de protección para nuestros cultos. Lo que pasa es que en la en la legislación, para el CANA, para el policía, es más fácil apresarte, llevarte al juzgado, buscar un fiscal y después remitirte a la causa. Entonces, después sale la causa, decís el número de ley que está y entonces te sueltan. El, el tema estaba en este impedimento. Este año se permitió en el cementerio de flores desde las 15 y 30 hasta las 16 y 30 este, poder ingresar música y poder ingresar comida. Eh, a, a, en todo el resto del horario lo que se, se permitía es ir y, y poner flores, porque el argentino hace eso, porque la mayoría del mundo hace eso. Y después otra de las eh, restricciones que también se lograron es que pudieran entrar los músicos a tocar. Entonces en esa franja horaria este año se permitió. Eh, yo no estuve, hoy no tuve la posibilidad de ir, pero tengo entendido por los retornos que nos hicieron llegar es que todo estuvo bastante en tiempo y, y forma. Bueno, perfecto. ¿Cuál es cuál es la reacción de, de los empleados del cementerio, de... de digamos, aquellas eh, personas que no adhieren a este culto eh, y que tal vez también van al cementerio. Eh, eh, ¿Cómo ha sido a lo largo de los años esta, esta relación? Mira depende, porque eh, yo vivo en zona de Chacarita y ahí yo he tenido un leve acercamiento con los empleados del cementerio de Chacarita. Y no es una cuestión solamente remitida a la colectividad boliviana, Tenemos un universo muy grande en la Argentina, por consiguiente el culto judío iris es muy fuerte también. Entonces ellos están acostumbrados a que de distintas eh, doctrinas religiosas el culto, cada uno de ellos, se le da y, y saben muy bien, tienen sus programas, saben cómo adaptarse, e incluso saben qué dádiva o qué propina van a recibir en esos días. El, el tema siempre ha sido en que nuestra colectividad a veces es muy eh, religiosa y profunda, pero también hay veces que donde eh, reina el caos y se chupan de más nuestros hermanos y dejan la cagada y entonces eh, eso va en contra de toda la estructura. Pero no quiere decir que nosotros como entidad religiosa espiritual eh, no tengamos claro lo que... Eh, no, por un, a veces... Eh, pagamos por, por pecadores algunos justos que no teníamos nada que ver pero yo creo que ha crecido bastante eso no tendría un relevamiento hoy en todo caso en una semana y después te explico de cómo lo toman los empleados de, del sistema de, de, de fernando eh, la verdad que fue una charla muy interesante eh, es, es, es real lo que vos planteás eh, que cada vez aparecen más en las redes esta cuestión vinculada al Día de Muertos. No sé si Nati eh, acá nuestra operadora y además participante en el programa quiere preguntarte algo. A ver Nati. Sí, ¿qué tal Fernando? ¿Qué eh tal, Nati? No, eh, por ahí voy a eh, va a ser puede llegar a sonar como no estuve escuchando, pero bueno, soy el operador y también estaba haciendo otras tareas, entonces Eh, me pido disculpas eh, eh, con antelación si es que estoy repitiendo algo que ya hablaron, pero este año también tuvieron problemas para en el cementerio como el año pasado con respecto a, a estas ceremonias que ustedes, eh, que todos deberíamos hacer con nuestros muertos, en realidad me corrijo, eh, en impedir que entren al cementerio con los alimentos y con y con todos los que llevan de, de ofrendas para para nuestros muertos o, o no tuvieron problemas este no, año. No, la fiesta dice que se acotó de antemano y se asistieron a distintas reuniones, eh, yo estuve eh, publicando en las redes precisamente unas reuniones que se tuvieron con el Secretario de Seguridad eh, de Buenos Aires, precisamente eh, tratando de inculcarle de que había este culto, que fuera más respetuoso, eh, se, se escuchó bastante bien, se escuchó respetuosamente, se mantenían algunas consignas. No no es el caso del año pasado, pero no es el caso del anteaño pasado, que fue más crudo, porque el anteaño pasado sí les, eh, salieron los palos, nos pegaron, y eso fue muy muy feo no pudimos entrar ni siquiera a tocar. Sí, el anteaño de... pasado fue duro, pero no tanto como el anteaño pasado. Sí, Ese sí. año yo tengo entendido de que algunas agrupaciones amigas mías de entraron a tocar, entonces el incidente no, no estuvo tan crudo este año. Claro. De todas maneras, insisto, eh, es fue ayer, fue hoy, es mañana, y esto también le da una visibilidad a, a, a, a esto. Y lo, lo que impera es el desconocimiento, eh, convengamos, eh, nos desconocen y por eso nos temen. Sí, tal eh, cual, exacto. Pero cuando saben las cosas que hacemos, cómo las hacemos, por qué las hacemos, entienden de que el originario, el oriundo de este lugar, el nativo de este lugar, el dueño de estas tierras, eh, sabe muy bien cómo, con, eh, cómo mancomunarse con la tierra. Y por lo siguiente, cuando pasa eso, nos respetan. Eh, yo siempre lo viví así, siempre lo sentí así. A veces también tenemos hermanos que también son muy rotundos en contestar, en... Y a veces sí, no uno tiene que tener una, un poquito de cintura como para saber mover sí yo yo creo que digo con esto para también ir eh, cerrando es un tema que también seguramente vamos a poder seguir explayndonos en otros programas fernando pero y eh, Básicamente se trata de esto desde que sale desde la ignorancia de la gente a una cultura que en realidad todos deberíamos estar adescriptos a, a lo que es el ritual y, y conmemorar y, y alabar a nuestros muertos. Eh, yo hace poco tuve el agrado y la suerte de conocer a través de un documental que quizás vos la conocés a, a Silvia kusikanski a, so, a la sochóloga. Eh, que cuenta muy bien de qué se trata eh, el respeto a los muertos y lo importante que es eh, la visita al cementerio y poder rendir homenaje a esos muertos eh, bueno trata de se trata de eso no de la espiritualidad y la pluriculidad culturalidad que tenemos y que bueno, y mucha gente eh, a través de esa ignorancia lo que hace es discriminar básicamente y desde ahí es donde nace también esa opresión en la que interviene la policía y bueno, eh, hay que celebrar y remarcar muy bien esta esta mesa de diálogo que ustedes se pudieron establecer para poder seguir esto año a año sin ningún tipo de problema ni opresión hacia hacia esa creencia, ¿no es cierto? Eh, eh. Es exactamente así como lo decís tú, Nati. y sepamos muy bien que tenemos 5.400 años de existencia, entonces este, es muy claro que las cosas se tienen que pautar, ya tenemos un calendario, ya hay un calendario, no es solamente este 2 de noviembre que tenemos que estar pendientes, tampoco es el primero de agosto, el culto de la Pachamama es todo el mes de agosto, tenemos nuestras rituales, nuestros raines, y entonces hay, hay tantos cultos que son para nuestro calendario básico, es por cuestión de, de hacernos más conocidos y, y, y así como celebran los musulmanes, como celebran los judíos, todos su calendario y está reconocido por la legislatura, también están reconocidos los nuestros, pero falta un poquito más de, de respeto por nuestros mismos conciudados. Fernando, te agradecemos muchísimo, eh, muchísimo la, la comunicación. Te repito lo que te decía hace un ratito, fue muy interesante y seguramente nos mantendremos en contacto lo que queda este año y el año que viene eh, por muchas cuestiones eh, que tienen que ver con la, con la comunidad boliviana y como bien dijiste vos... Eh, esto no tiene que ver con las fronteras, eh, no, no, no, no hace falta saber que eh, que la frontera que divide, por ejemplo, la República Argentina de, de Bolivia eh, se, se, se hace difusa cuando uno viaja hacia el norte del país. Te, te, te mandamos un abrazo gigante. Eh, los recíprocos, yo me quedo totalmente a tu disposición, Rodrigo, hago una última apreciación. Eh, el, el acta de la independencia del 9 de julio de, de 1816 ha sido bilingüe y estuvo redactada en Quechua en la primera columna y en Castellano en la segunda, porque en Castellano recién se formaba, en cambio en Quechua era el Entonces yo me siento totalmente auténtico de este lugar, todos nos tenemos que sentir. Y ese es como el, el cambio de foco de apreciación. Un agradecimiento gigantesco y estoy a tu disposición cada vez que lo quieras. Abrazo. Estábamos hablando eh, con Fernando Barragán de la comunidad boliviana de pueblos originarios, comunidad de pueblos originarios de, de aquí, del sur de América, sobre el culto de Día de los Muertos y lo que tenemos que aprender, lo mucho todavía que tenemos que aprender de nuestros pueblos originarios. Ya volvemos con el cierre. El 100% de las mujeres sufrió acoso callejero en algún momento de su vida. El acoso existe.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 se casi como la plantear macrismo y si sí, me sentí no igual no porque no eh, no llega al punto su, de tener que ponerme muy... en situación genuflexa y de pantalones ah, no, bajos como no, Dujovne con la Lagarch eh, con la chica esta del FMI eh, fue un pedido eh, igual muy sobre el pucho eh, si sí, no sobre, lo sobre. recordé tarde acá las efemérides de las redes me pusieron en tema y me parecía lindo hoy se cumplen 19 años de la salida de, de Battle of the Ley de Raze Again The Machine. Eh, creo que fue el último disco de estudio. Después salió un disco de rarezas. Opa, opa. ¿Cuál fue el último? <risa> Evil Empire fue anterior, me parece. Porque creo que después salió un disco que tenían eh, covers y rarezas. Ese. Ahí va. Este fue el disco el último disco de estudio de temas propios. Ahí. Soy, soy medio nerd de Raze Again, por eso. Sueño que Tom Morello me levanta las mañanas y me hace el desayuno y que Sac de la Rocha a mi mejor amigo y jugamos en la plaza a la pelota. Pero bueno, eso ya lo trataré en terapia y veré si tienen cambiar mi medicación. Eh, llegamos al final de esta nueva emisión de Hora Libre. Eh, el, el, la nota anterior, excelente, una vez más, eh, hablando el Día de los Muertos, de bueno toda la, la falta que nos hace como sociedad poder incluir a, a todas las eh, etnias que transitan y, y a quienes han transitado estas tierras, de manera ancestral, como los pueblos originarios, mientras pasaba esto, y mientras pasa esto aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares de Latinoamérica, eh, nuestro presidente dice que va a, eh, va a plantear la, la revisión y la reforma de las políticas migratorias, uh -huh. eh, porque es un país que tiene la, la eh, tiene el molinete fácil, eh, de no seguramente. Así que bueno, lamentablemente, eh, algún día deberemos hacer un análisis más profundo desde aquí, pero claramente estas eh, Estos gobiernos, eh, entre comillas, populares, socialistas, de visión de centro izquierda, eh, edulcorada, aquí en Latinoamérica, en Europa, en donde sea, lo único que hacen es dormir a buena parte de la población, hacerla pensar en un formato capitalista y dejarla totalmente anestesiada para cuando vienen los gobiernos fascistas. Solamente prepara, prepara el camino y lo allana para que las represiones o las represi o el control social sea cada vez más fácil gobierno a gobierno, eh, hasta casi sin ejercer la violencia. Exactamente. Solo con el discurso y con un montón de medios hegemónicos acompañando. Así que bueno, eh, lamentamos esta situación, pero es la que nos atraviesa eh, como como patria grande, no como decían estos eh, pingüinitos, qué lindos. Que lo, que sí. uno ahí, los ve a inmolarse en la calle ahí tenés Brasil no, no ojo, claro ojo que eh, bueno. parece que está lejísimo pero igual uno todos, escucha algunas cosas todos estos que discuten en las redes Rodri, si algún día nos eh, entendemos nuestro Bolsonaro que nos falta demasiado eh, papucho chocará automáticamente te paga el pasaje a la isla que vos quieras sí, eh. sí, acá sí. no se queda a nadie a bancarla de esos pero bueno, no nos queda más tiempo nos vamos a seguir escuchando la semana que viene si no nos vamos a comer un tiro del otro lado de la pecera Y esto fuera libre.